es verdad, el talento hecho realidad de su humildad, saltó éxito y ahora es simplemente un crack Muy buenas tardes amigos, amigas oyentes de Área 18, su programa deportivo de acá de Radio Conciencia 107.7 El desafío... La palabra rural Estamos acá en vivo y en directo En directo para todo Chile Para todo el mundo Porque estamos saliendo por internet Oye, qué locura por el loto Hoy día, qué locura Sabes que andaba pagando unas cuentas Pero parece que nadie está pagando cuentas Hoy día estaban todos, todos fanáticos por el loto pero sabes que una crítica a la cuestión del loto cada vez lo aumentan un número para que sea más difícil achuntarle a los seis números, ya eh, eh. yo creo que no dan oportunidades para que la gente se gane un premio yo creo que complican más las las ocasiones la, la oportunidad para poder tener algo de, de dinero de ganarse una posibilidad, pero una locura, no sé, como 4 mil millones de pesos que hay en el, en el pozo así que ojalá que alguien que se la gane, la sepa ministral y bueno, noté un poquito la radio que la necesitamos unas cositas ¿no? eh, también este fin de semana, les cuento que eh, hubieron partido acá en la Asociación Rural de Fútbol de Rosario, jugó la selección infantil que dio muy buen espectáculo dio un buen resultado, un resultado positivo frente a Granero la potencia deportiva de la sexta región lo que es Granero pero eh, Rosario se impuso y muy bien. vamos Después vamos a ir hablando de todos estos temitas. También eh, el clásico que se jugó este fin de semana, se vistió de algo, se vistió de blanco, porque eh, se le ganó a los cruzados. Se les ganó, me estoy involucrando, así pero que eh, hice una apuesta también, las gané. Así que eh, después les voy a contar detallitos. También hubo... Eh, partidos que se disputaron en el estadio lo, se jugó una tercera entre real juventud filial católica una segunda filial católica y colonia esmeralda y una primera serie que fue colonia esmeralda y santa paulina también tendremos programación de las eh, del campeonato infantil que comienza este fin de semana comienza el día viernes y la programación por serie del campeonato adulto este sábado sábado sábado en el estadio eh, llegó la luz al estadio les cuento que llegó la luz se, se, apa, se apiadó de nosotros No sé si el alcalde Se nos puso la mano al corazón Y nos ayudó en ese sentido Porque escucha que se hacía falta la luz Así que porque también acá se hace mucho deporte En Rosario también se practica el fútbol Y también se practica de noche Así que eh, qué bueno que se hayan acordado acá de Rosario Así que con un temita Mi amigo Rodrigo que está preparando acá los controles eh, De ahí volvemos con todo todo Todo el acontecer deportivo Los resultados, programaciones y programación infantil también tengo un poquito eh, lo que es la reglamentación, lo que es eh, son las normas complementarias del campeonato oficial infantil así que voy dándole un paseíto un, un vistazo, así un temita y volvemos en exactamente 2 minutos y 57 segundos cara sucia sudor La vida es larga. Manos al cielo. Damos el pitazo final a nuestro programa Área 18. Muchas gracias por su sintonía. y será... no estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó el éxito. Y ahora es simplemente un crack. Son las 8 13 minutos. Parece que estamos bajo en el rating Ya me estaban mandando para la casa Me estaban despidiendo Pero estoy acá Firme, firme acá En el programa Área 18 Su programa deportivo o Se a mandar un poquito Unos saludos mientras tanto Estoy ¿eh? mandando un saludo A toda la gente De acá de Rosario A los Nelson nomás Fiel auditor de Área 18 También el, el amigo negro Las piedras El eh, Cabeza amigo. Miguel Cabeza Miguel Cabeza La Paulita también me está escuchando ahora Toda la gente de Retiro de La zona Esmeralda Luego de Lobo Por todo todos lados todos los rincones donde escuchan radio conciencia 107.7 ya este fin de semana se jugó en el estadio de rosario eh, hubieron dos partidos eh, de preliminar a la selección a la selección infantil que está todavía en batallando ellos están quedaron clasificados cuando eliminaron a Pichilemu. y este fin de semana jugaron contra granero y el primer partido que se jugó este domingo en el estadio fue real juventud Eh, frente a Filial Católica eh, Real Juventud 3 Filial Católica 1 eh, Real Juventud me sorprendió eh, El estipo, este estilo de juego Jugaron muy bien este fin de semana Se dedicaron 100% a jugar a la pelota a los muchachos Y creo que le dio resultado Porque tuvieron goles de muy buena factura Donde Real Juventud se impuso categóricamente Eh, sobre filial católica por tres tantos a uno y aquí se cierra la, la los clasificados de tercera serie con Real Juventud este es el, el partido que queda pendiente eh, también después se jugó en segunda serie filial católica Colonia Esmeralda filial católica 3 aquí se ha escrito filial católica que lo habían eliminado en tercera ahora en segunda serie filial católica 3 Colonia Esmeralda 0 Así que clasificado en segunda serie, filial católica eh, que vence a Colonia Esmeralda por tres tantos a cero. Después de esos dos partidos, llegó el partido que estaba mucha gente esperando también, que fue la eh, selección de Rosario. Estos muchachos de 13, 14 años eh, se enfrentó a Granero. el eh, Granero eh, históricamente es una potencia futbolística, es una potencia... Eh, con muchachos de muy buena eh, categoría, muy buena técnica y, y que juegan muy bien el fútbol eh, Rosario de un principio mm, entró muy muy frío muy fuera del partido, muy mal enfocado eh, donde a los 2 minutos, 3 minutos ya Granero le tenía el 1-0 eh, en contra de Rosario Granero iba ganando 1-0 y parece que el gol los lo, lo, lo, lo despertó de un muchacho que eh, no pasaron 5 minutos y le hizo el empate eh, Diego Espinoza. Diego Espinoza hizo el empate del 1 a 1. Pero Granero eh, tiene categoría. ¿eh? Tiene mucha categoría y en un tiro libre muy bien tirado. Muy bien tirado. Eh, algunos responsabilizan un poquito al gatito, al arquero. Pero yo creo que fue muy fuerte. Vía muy bien colocado el tiro y eh, no tuvo nada que hacer. Eh, también... Eh, con la fuerza y el, y el asquero no tiene mucho porte por, por la edad que tiene, entonces eh, también eh, hay que ver que es muy difícil atajar ese tiro. Así que iba Granero 2-1, pero reaccionó, reaccionó Rosario y reaccionó un muchacho que venía de venía eh, como refuerzo de Pichilemos, jugaba con el número 7. En realidad no me acuerdo muy bien, pero era un poquito lento el muchacho, pero... Eh, tenía una técnica y ponía unos pelotazos pero precisos Así que después eh, Rosario recapacitó con un penal remigio Catalán eh, puso el 2 a 2 Y en el segundo tiempo Diego Espinoza puso el definitivo 3 a 2 Así que Rosario va eh, con cuenta a favor en Granero O sea, perdón, hacia Granero Que va a enfrentar el día domingo eh, en la cancha de central de Granero en, el, en, la, en la cancha de que está cerca de la Nestlé por ahí eh, así que muchachos, la idea es aprovechar que va, eh, que se va ganando 3-2 Granero eh, no es tan tan difícil, no es tan tan tampoco poco accesible al, al triunfo así que hay que mentalizarse yo creo que se puede llegar, se puede ganar eh 100% seguro que se puede ganar, solamente hay que mentalizarse y hay que eh, pensar, enfocar que vamos ganando 3-2. Aquí lamentablemente en Granero se juega también contra el público, que lleva mucha gente eh, Granero al al, al, la, al estadio a apoyar a la selección, así que Rosario tampoco no puede quedarse en menos. Tiene que ir a alentar este domingo, el domingo en sí. No hay fútbol, no hay fútbol en lo que es eh, en Rosario, la asociación rural de Rosario, porque se programó todo para el día sábado, así que no hay motivos para no ir el, el domingo a, a alentar a estos muchachos. Después de eso se jugó el último partido en el estadio de una primera serie entre colonia esmeralda y santa paulina aquí eh, voy a tener un poquito eh, santa paulina le ganó cuatro tantos a cero a colonia esmeralda y y la realidad muchachos pudo haber sido mucho más goles yo creo que el primer tiempo iban 19 minutos ya iban 3-0 eh, los muchachos de santa paulina muy bien jugado los goles eh, bien hechos eh, hubo un gol bien bonito eh, un, hubo una magia del muchacho y le hizo un sombrerito al arquero eh, muy bueno, muy bueno el arquero vos sea, perdón, muy buena la jugada muy bueno el gol y Santa bolina anda muy bien eh, en el sentido futbolístico eh, Santa bolina 4, Colonia Esmeralda 0 eh, Colonia Esmeralda trató de jugar trató de moverse pero ya viéndose con un resultado adverso verso Yo creo que a veces en el segundo tiempo Hay que empezar, aguantar un poquito más Para que no le hagan más goles que En vez de revertir el marcador Que es muy difícil Así que en la tarde Clasificó en tercera serie Real Juventud En segunda clasificó Filial Católica Y en primera clasificó Santa Paulina eh, Cuál va a ser la programación Para este fin de semana El día sábado, así que Muchachos, el día sábado en el Estadio de Rosario El primer partido va a ser a las 17 horas, a las 5 de la tarde en el Estadio Rosario El turno será Manuel Donoso para todos los partidos eh, Se enfrenta en categoría Senior Nacional frente a Filial Católica Nacional frente a Filial Católica desde las 17 horas en el Estadio Así que hay que estar muchachos temprano como de las 16:30 ahí para estar equipadito, Firmado así que temprano. Nacional Filial Católica de las 17 desde las 17 horas. Y eh, un momento la señora que está en el palco con el bebé, por favor, si lo puede correr Porque los chicos lo pueden hacer más. La señora que está el palco, corriendo al bebé, por favor Porque los chicos con el baby, por ahí lo pueden hacer más Corriéndose chicos para un costadito, por favor Ya, volvemos acá Eh... Repito, la programación para este fin de semana es en categoría Senior, empieza a las 17 horas, Nacional filial Católica. Después categoría Senior nuevamente, Juventud Chilena frente a Azucol. Eh, Juventud Chilena a Azucol más menos a las 18 horas. Eh, después viene segunda serie, Santa Olga, Real Juventud a las 19 horas. Después el cuarto partido es Azucor frente a Unión Esmeralda en primera serie. Azucor frente a Unión Esmeralda en primera serie eh, a las 20 horas. Y el último partido que también es de la primera serie y ahí quedarían todos todos los, todos los, la primera ronda eh, de los por serie, las cuartofinales que harían todos ya listos el Juventud Chilena en primera serie frente a Norte Verde. Esto es a las 21 horas más menos, y estas son las horas calculadas, más o menos, a las 21 empieza a jugar en el Estadio de Rosario. Vuelvo a repetir, en Senior, a las 17, a la primera hora, Nacional Pilar Católica, a las 18, Juventud Chilena a su Azucol en categoría Senior, en segunda serie, Santa Olga Real Juventud, y en primera serie, Azucol frente a Unión Esmeralda. Y el último artigo en primera serie, Juventud Chilena, Frente a Norte, Verde. Estaríamos eh, con eso eh, la programación para este fin de semana, Día Sábado, muchachos. Recuerde, Día Sábado. En primera serie, lo, lo último es Azuquena Unión Esmeralda y Juventud Chilena Norte Verde. Es, están los, los cinco partidos que están pendientes, así que se van a jugar todos todo, y después ya se hace de nuevo un nuevamente un nuevo sorteo por clubes y por eh por serie. Los clubes recordemos que está clasificado Santa Paulina, Santa Olga Azucol y filial católica Estos son los cuatro equipos que están clasificados para la semifinal por clubes. Eh, amigo Rodrigo, denme un temita para descansar, para remojar un poquito la garganta, que estoy un poquito seco de tanto hablar. Y volvemos Ligeri. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Thank you. Son las 8 con 30 minutos. Tu es verdad, tu sabes que el amor existe Tu oh. sabes si es verdad, el sentimiento original Tu sabes que es verdad, sí tu lo sabes bien Tu sabes que es verdad, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tú sabes. saben muy bien oh man sabe the relentless so flow broad wide talents so relentless flow hey so not it again i tell them said flow hey i i i i relentless so flow let me feel nice from head to toe come on up for the money and two for the show i to get together ready then for and go sabes que es verdad ayo ayo relentless flow yo, ay, yo Tú no sabes, no en paliza la guagua, chakikán, kawin, tata, pichintun, chala, malón, cancha, chuchoca, chasca, Usted ha utilizado estas palabras que pertenecen a nuestros idiomas indígenas, ¿verdad? Las culturas son como las flores, bellas, delicadas. Todas sin excepción enriquecen el jardín maravilloso que es la humanidad. Valoremosla. Soy el Ikurachiguaylá. Oralitor Magucho. Por un Bicentenario Intercultural. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Red Ciudadana Chile País Multicultural. www.observatorio.cl Aquí está mi solicitud para fundar una radio comunitaria. Y la nuestra para un canal de televisión ciudadano. Libertad de expresión es... Distribuir las frecuencias a partes iguales entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios. El espectro radioeléctrico no es del Estado ni de los particulares. Es un patrimonio común de la humanidad y como tal debe ser repartido equitativamente. 3 de mayo, Día de mayo, Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Vecinas y vecinos de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos a sintonizar la primera radio popular en la historia de nuestro pueblo. Radio Conciencia, al aire desde el 29 de marzo a las 8 horas. Vial 107.7 FM, Radio Conciencia del Pueblo para el Pueblo. 7 minutos Ya volvemos acá, quedan 23 minutos para las 9 de la noche eh, Le estamos viendo acá, revisando en internet Que hoy día eh, Unión San Felipe se enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Quito A las 22 horas eh, en, en el estadio Rodrigo Paz Delgado Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrenta a Unión San Felipe Eh, ganen o empaten o pierdan Por la diferencia mínima Clasifica le, los chilenos eh, San Felipe ¿eh? Así que eh, eh, estamos Muy bien enfocado Con eh, San Felipe De la mano del hueso Basay. ¿Cómo va Liga Deportiva Hoy día José Franco Ceballos en el, ar, en el arco Jorge Guagua eh, Renan Calle y Diego Armando Calderón En medio campo Alice, Ulises de la Cruz Neisser Reasco, Gonzalo Agui chila miller bolaños y cristian lara en delantera jugará juan manuel salgueiro y hernán barco por su parte unión san felipe alineará con juan jaime bravo en portería cristian magaña david fernández cristian suárez y eros pérez en defensa cuantos a sebastián páez miguel ángel gonzález y esteban carvajar en mediocampo Mientras que en delantera jugará David Di Stefano y Ángel Vildoso. Eh, esto es para hoy día 19 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El árbitro es Vilmar eh, Roldán de Colombia. Desde las 22 horas. Así que eh, esto es para que estemos todos ahí alentando al Uni Uni de San Felipe. ¿eh? Así que lo vestimos todos de rojo y blanco. <coughs> Antes de entrar de lleno a lo que es eh, la primera a, saben qué? vamos a irnos a, a tiro a, la, a, a lo que pasó este fin de semana en lo que es el fútbol profesional chileno en primera la primera división faltando eh, con la fecha número 27 quedan dos cuatro67 fechas y termina el campeonato este fin de semana se midió huachipaato frente a la serena guachipato 0 la serena 0 este heroíste partido de haberme pegado como tres tutos en este partido partido Fome, un partido mediocre partido que eh, los dos no aspiraban a un, a un a ganar sino que aspiraban a un empate, así que pero aburridísimo el partido eh, jugó también el día 16 el día sábado, Wander eh, San Felipe San Felipe con <coughs> eh, con el equipo B porque estaban preparándose para hoy día el, el equipo titular donde Wander le ganó dos tantos a uno Por otro lado, el mismo día sábado, Unión San Felipe le gana dos tantos a uno a Universidad de Chile. Universidad de chilejó dejó perder, pasar tres puntos, pero importantísimo, valiosísimo para este para, para esta instancia, el campeonato eh, Unión Española 2, Universidad de Chile 1, eh, lo siento amigo Rodrigo, ¿eh? pero yo creo que lo vamos a vestir de algo nuevamente este campeonato. Eh, Universidad de Chile, yo creo que Peluso se equivocó se equivocó se apuró mucho los cambios donde iba ganando 1-0 quiso apostar a, a aguantar el 1-0, en la banca estaba el Coto Sierra por Unión Española, dirigiendo Unión Española y creo que el dicho dice el eh, técnico que debuta, gana así que parece que eso le pasó al Coto Sierra, ganó por dos tantos a uno en otro partido Unión, San, perdón, San Felipe, San Luis, San Luis de Quillota recibió a Audax Italiano. Audax Italiano sigue derechito porque le ganó dos tantos a uno a San Luis. Audax Italiano eh, está subiendo, subiendo a Cayayito, pero eh, subiendo la escala la tabla de posiciones. Juegan muy bien el fútbol, yo creo que el, el equipo que está jugando le expresa mejor el fútbol en este momento el fútbol chileno es Audax Italiano. Así que Quedan 7 partidos que donde tiene que demostrar mucho más. Y yo creo que va a seguir subiendo porque como enredaron punto Universidad de Chile y Universidad Católica. Eh, Auda Italiano está a tres puntos de Universidad Católica, por ejemplo. Y cuatro puntos de Universidad de Chile. Así que queda mucho, mucho paño que cortar. Cobreloa, por su parte, sepultó a Everton. Y también de paso eh, la renuncia del pelado a Cobreloa 4 Everton cero y se movió, se movió todo Everton, todo lo que es dirigencia, todo lo que es el cuerpo técnico, así que con Cóbreloa al pasar 4 a Everton, el señor Acosta dijo, yo doy un paso al lado, después que ya Everton va, va último, va último, no sé quién puede venir a, a salvar a Everton en este momento, Siendo, quedando 7 partidos, no no sé qué se puede hacer, yo creo que el eh, señor Acosta tenía que haber sido mucho antes, mucho antes porque a esta altura... Eh, va penúltimo en la tabla eh, no sé quién puede llegar tendrían que re reparar todo el equipo traer a Cristiano Ronaldo a, a, a muchos jugadores que son de, de otra categoría para poder a levantar a Everton de Villanmar que donde el señor Acosta los dejó muy pero muy bajo en la tabla de posiciones O'Higgins <coughs> por su parte O'Higgins de Rancagua de la mano del fantasma Figueroa Ganó cuatro tantos a uno a Palestino. El Palestino será el próximo rival de Colo Colo. O'Higgins 4 Palestino 1 O'Higgins yo creo que eh, lo mejor que fue que fue, eh, hecho es eh, haber contratado al Fantasma de Figueroa. Porque le ha hecho un cambio rotundo a la manera de jugar a los jugadores. Que en realidad eran los mismos pero en otras distintas posiciones. Donde, donde se ve un ataque, donde va a buscar el encuentro, va a buscar el partido. No así cuando estaba el Guagua Hernández, que jugaba con un delantero y jugaba con muchos, muchos atrás Así que O'Higgins 4, Palestino 1. Cobresal por su parte recibió a Universidad de Concepción, donde Cobresal se impuso 3 tantos a 1. Santiago morning recibió a Ñublense, donde Santiago morning se impuso por cuatro tantos a uno. Y el último partido del día domingo eh, jugó Colo-Colo, que se impuso por tres tantos a dos. A Universidad Católica, universidad católica que atacó, atacó y creo que Colo-Colo tres o cuatro veces habrá a, a, atacado y concretó tres goles. Yo creo que efectividad total en un partido donde... Católica hizo un desgaste, eh, corrió por todos lados, Colo-Colo apostó a un contragolpe, pero un contragolpe letal, letal donde en el segundo tiempo ya llevaba 3 goles a 0 y Universidad Católica reaccionó ya faltando 5 minutos para que terminar el partido, donde eh, por intermedio de, de un gol de un centro atrás que me parece que un centro que está adelantado también Gutiérrez y el y el penal ...que lo convirtió Milovan Mirosi. Así que colocó los tres, Universidad Católica 2 A propósito de esto, yo la otra vez, eh, antes que empezara este partido... ...yo a varios le dije yo, le hago una apuesta a quien quiera... ...a todos los católicos que dicen que son de corazón. Eh, nadie quiso, nadie quiso, yo creo que... pero Uno aceptó que fue mi primo Carlos Lorca, que lamentablemente va a tener que pagarme una barrillada, <risa> así que por valiente, eh, bueno, tiene que morir con las botas puesto no, así que eh, yo me acuerdo que ese muchacho era de Colo-Colo cuando chico, no sé por qué se cambió a Católica, me dijo que las herencias que quedan del papá, dijo a veces, a veces las malas herencias, dijo así. Se... Se, se llevan en el alma así que lamentablemente eh, eh, ganó Colo Colo y por otro lado salió beneficioso así que vamos a tener eh, por eso no querían aportar los de católica a veces también la puesto los de la U tampoco me, me quedan aportadas así que Rodrigo para la otra estamos ahí una apuesta aquí en la radio ¿Cómo queda la tabla de posiciones? de la siguiente manera Colo Colo en primer lugar ahí mirando desde arriba a todos los que vienen Con 60 puntos, Universidad de Chile 54, Universidad Católica 53, Audas Italiano, Audas Italiano 50, por eso iba la hablar de Audas Italiano. Colocó los 60, Universidad de Chile 54, Universidad Católica 53, Audas Italiano 50 puntos. Pero está ahí, ahí va a querer meterse para la liguilla de la Libertadores. Eh, Unión Española, 42, Cobresal, 41, San Felipe, 39, O'Higgins, 35, Guachipato, 34, Palestino Cobreloa, 33, La Serena, 32, Wander, Universidad de Concepción, 31, Newblense, 28, aquí ya viene la, para los de la Ligia Promoción, que Santiago Morning con 26, Everton, 26, y San Luis Último Colista con 18 puntos hasta aquí va la fecha cómo va la programación para este fin de semana amigo Rodríguez, estábeme ahí para que me muestre como viene la programación para este fin de semana el día 21 me parece que el día viernes fecha 21 el calendario 21 jueves 21 juega Autax Italiano Cobresal esto es a las 20 horas el mismo día jueves a las 20 a las 20 horas juega palestino frente a Colo Colo el día 23 y ya sería día estoy pensando aquí en Boalta porque el día 24 está en la programación que es el día lunes domingo 24 el día sábado 23 el día sábado 23 jugaría everton wonder everton ya sería con un nuevo técnico quien todavía no nos no ha escuchado nada que miras ser nuevo técnico de everton el día sábado guachipato universidad de concepción a las 18 30 el día domingo san felipe san luis a las 17 nubulencia universidad católica a las 17 Santiago Morning O'Higgins a las 17 La Serena Unión Española a las 17 Universidad de Chile versus Cobreloa a las 20 horas ¿Saben qué? Si a mí me dijeran que jugara una, una cartilla de pollagol yo apostaría... Auda Italiano Cobresal, Auda Italiano. Palestino Colo-Colo, Colo-Colo. Everton Wander va a tener un técnico nuevo. Puede que, como el dicho, técnico que debuta, gana. Voy a Everton Guachipato, Universidad de Concepción, Guachipato San Felipe, San Luis, voy a San Felipe New Orleans, Universidad Católica Católica va a tener que ganar sí o sí Santiago Morning O'Higgins Un empate o eh, Gana O'Higgins La Serena Unión Española, Unión Española Y Universidad de Chile Cobreloa eh, Universidad de Chile o empate Esa es más o menos la cartilla que haría yo Para fin de semana quien más menos que es Con, lo, con los resultados que se están dando y con lo que se ha visto está más o menos fácil la cartilla para para hacer. Un tatito de área 18. Y si ganan muchachos y si la va a pues vamos a ver. Acuérdense de, de la radio. Eh, ¿cuánto quedan? 11 minutos para las para las 21 para las 9 de la noche. Este fin de semana comienza el campeonato infantil de la asociación rural de fútbol de rosario este campeonato me gusta mucho a mí porque <coughs> eh, lleva mucha gente a la cancha lleva muchas mamás muchos tíos papá abuelito eh, se, se, se emociona mucho cuando uno ve al chiquirito cuando la verdad de está la pelota así que me gusta mucho este campeonato, ojalá que ahora tenga muchos seguidores, y eh, que le tomen mucha importancia a estos partidos a, a estos niños, no lo dejen de lado, sigo insistiendo, nosotros tenemos una selección de niños de 13 a 14 años y si, y si van bien hasta esta instancia yo creo que ha sido por el trabajo de cada club, de los infantiles, que ha sido el trabajo de, de, de cada delegado de los niños que se levanta todos los domingos que está al díaado rayando la cancha que está ahí porque le gusta le apasiona todo. y yo creo que cuando hay selecciones da eh, el resultado de un trabajo que es a largo plazo muy a largo plazo porque aquí se toman a niños de 8 años de ocho años en adelante que uno ya es, parece ya ser el papá de, de este muchacho que se encaría mucho con ellos entonces y este fin de semana el día viernes, desde las 19 horas, juega Nacional, esto es en, en el estadio. Supongo que en el estadio, el día el día viernes, juega la segunda y la tercera serie. La segunda y tercera serie infantil. Nacional, yo le voy a decir también quiénes son las de la segunda y tercera. Porque aquí estamos tengo el reglamento también de los infantiles. Eh, la cuarta la cuarta infantil los penecas que le llaman es del año 2001 a 2002 la tercera infantil es del año 99 2000 la segunda infantil es 97 98 y la primera infantil es año 95 96 entonces el, este, este viernes en el estadio juega nacional en segunda que es año 97-98 Y en tercera serie Que es 99-2000 Nacional versus Colonia Esmeralda Desde las 19 horas 19 horas, hora fatal muchachos Así que hay que estar más temprano Hay que estar más temprano los lo chiquititos el, el día sábado a las 18 horas Juegan tres series En primera, segunda y tercera infantil Santa Paulina se medirá frente a Unión Esmeralda el día sábado a las 18 horas primera, segunda, tercera serie infantil Santa Paulina versus Unión Esmeralda el día sábado, día sábado a las 18 horas en otro partido Norte Verde versus San Jorge esto es ya el día domingo desde las 10 de la mañana en primera, segunda y tercera infantil Norte Verde frente a San Jorge el día domingo a las 10 de la mañana el otro partido el día domingo a las 10.30 de la mañana se medirá en cuarta y segunda Juventud Chilena frente a Azucol allá en el, la localidad de Pueblo Hundido En Peneca, la cuarta es la Peneca, cuarta serie y segunda Juventud Chilena frente a Azucol el día domingo a las 10.30 horas de Aquí yo creo que estar saliendo de Rosario a la, un cuarto para las 10.00 Eso es más o menos para tener tiempo de equipar a estos niñitos Y el último partido a las 10.30 también, el día domingo, en tercera y segunda cancha de apalta, filial católica versus Santa Olga del Retiro. En tercera y segunda serie, filial católica versus Santa Olga, día domingo a las 10.30 de la mañana. Entonces serían 10 clubes los que están participando en las series infantiles, que es nacional y nacional. Colonia Esmeralda, Santa Paulina, Unión Esmeralda, Norte Verde San Jorge, Juventud Chilena Azucol y Filial Católica con Santa Olga del Rediro. Ellos son los los cinco, los 10, perdón, los 10 clubes que están participando. Aquí yo tengo el reglamento del, del campeonato infantil que, que comienza ya este 23, día viernes, Viernes 22, 22 de octubre quiero darle a conocer alguna alguna algunos algunos datos eh, dice aquí por ejemplo en el artículo número 4 todo todo jugador para poder participar en este campeonato infantil deberá estar inscrito reglamentariamente en anfa o en defecto con su inscripción en trámite no que juegue y después pase los trámites no primero hay que son los trámites y después tiene que jugar los jugadores menores de 8 años para poder jugar en Cuarta serie deberá tener la credencial con foto o certificado de nacimiento a contar con la creación de la comisión infantil de la asociación y el timbre del secretario de la asociación. Una vez que el jugador cumpla ocho años, será enviado a ANFA para su inscripción reglamentaria. Son las ocho con 55 minutos. Gracias por estar con nosotros en este curso, El Tico El Corro de la Familia. Señoras, atención a todos los chicos. El último dato importante dice, este campeonato se desarrollará de la siguiente manera. Primera fase. Se jugará este campeonato entre 10 clubes en partidos de ida y vuelta, clasificando según estipulado en el artículo 3. El Artículo 3. Este campeonato se desarrollará en cuatro categorías. Esta será la siguiente, cuarto infantil. 2001-2002 clasifican 4 clubes en tercer infantil año 99-2000 clasifican 6 clubes y en 97-98 que la segunda serie clasifican 6 también y en la primera infantil 95-96 clasifican 4 clubes por serie y en caso de haber igualdad en el puntaje entre dos o más clubes para clasificar a las fases siguientes se tomará en cuenta el puntaje de los dos partidos entre sí de percibir la igualdad se tomará en cuenta diferencia de goles entre sí a favor o en contra de los dos partidos este partidoió entonces son ir y vuelta y van a quedar clasificados los primeros los primeros seis y los primeros cuatro en cuarta, los primeros seis en tercera y segunda y los primeros eh, cuatro en primera infantil. Los tiempos, en, en cuarto infantil, los tiempos son de 15 minutos por lado, en tercera 20 minutos por lado, en segunda 25 por lado y en primera 30 minutos por lado. La entrada muchachos para los jugadores son 300 pesos, los varones, los papitos, los grandes, los que van a acompañar son 700 y las damas 500 pesos. Y en la final la entrada será 1000 pesos generales. Otra, eh, también que importante la los aranceles de los... Mira, para la dirección arbitral de este campeonato, la Asociación de Fútbol Rosario contratará al servicio de la agrupación de árbitros de Rosario de los Aranceles por una serie son 5.000 pesos, por dos series son 7.500 pesos, por tres series 10.000 pesos y por cuatro series son 12.000 pesos que gana el árbitro más una infinidad de garabatos que se gana. Así que esos son los aranceles de, de, de los arbitrajes de los señores árbitros para este campeonato infantil. Eh, con esto lo dejo lo más menos lo que más pude informado de todo lo que es el campeonato de la Asociación Rural de Fútbol eh, de la primera división. También le acuerdo que la Copa Libertadores está San Felipe Que juega más ratito a las 10 de la noche Y le recuerdo que la, el partido de la asociación De todos los club, partidos por serie Se juega este sábado en el estadio Desde las 17 horas Donde eh, empieza a jugar Nacional frente a filial católica En categoría senior Después juega tu chilena a su col En senior en segunda, Santa Olga Real Juventud. En primera, Azucol Unión Esmeralda. Y en primera, Juventud Chilena Norte Verde. Así que muchachos, les recomiendo ir al estadio este sábado. Que va a estar muy, pero muy bueno estos partidos. Así que los dejo ahora, inmediatamente después de Área 18. Con SKR con conexión al barrio. SKR viene triste porque parece que también fue uno de los perdedores. Este fin de semana frente a Colo Colo. Que no quiso aceptar apuestas. Eh, antes que todo saludar a la gente de Área 18, Gerardo que sabe que está Todos los martes acá eh, Perdimos pero jugando No ha ratonado, gracias <risa> Muy buena cotación señor eh, Bueno, usted sabe que el dicho Es con goles se gana un partido Y los hizo golo-golo Así que muchachos, todos los albos Estamos felices Muy buenas tardes, me despido Eh... Voy a hacer un poquito de dieta, va a tener alta hambre cuando me, me gane y yo coma el eh, la barrida que me gané a un católico. Así que muy buenas tardes, nos vemos el viernes y os quiero. Cara <risa> champion du monde de